Bienvenidas al episodio 169 de Vivir en a r m o n í a Oh, discúlpenme, pero es cierto que hoy no estoy en mi podcast, sino que me encuentro como invitada en Apuesta por ti, el podcast de mi amiga Carla Chapa de Atrévete a saber.com. Así que bienvenido, bienvenida a tu podcast Apuesta por ti, que es un programa de radio más con las ventajas que lo puedes escuchar. A la hora que q u i e r e s el día que quieras, estés en donde estés y en cualquier lugar del mundo. Te s a l u d a tu amiga Jamie Febles del podcast Vivir en a r m o n í a Y hoy Carla y yo hemos decidido hacer un intercambio de podcast donde ella se encuentra en el mío trabajando un tema para mi comunidad y yo hoy estaré compartiendo con ustedes. El propósito de este espacio es de apoyarte para que tengas una semana llena de pensamientos positivos y llenos de motivación y no solo se queden ahí, sino ponerlos en acción en cada momento de tu vida. Así que te invito a. A que te suscribas en todas las plataformas que tenemos para que no te pierdas ninguna actualización, ya sea por i、e、v o x iTunes, Spreaker, Apple Podcasts. YouTube y Spotify, sobre todo en nuestra página oficial atrévete a saber.com. Y también quiero aprovechar para invitarte a que te unas al club Atrévete a saber y diseñes la vida que mereces, ya que te ayudará a transformar tu vida con expertos en coaching, en psicología y Y desarrollo personal. Con tan solo 5 d ó l a r i t o s mensuales puedes llevarte todas esas herramientas para que las pongas en acción en tu vida. Y también te invito a que te unas al grupo de apuesta por ti en Facebook, porque ahí mismo te daremos los detalles de cuándo será nuestra siguiente Masterclass, que solo si eres miembro del club. Podrás obtenerla. Ve y explora la página, y si tienes alguna pregunta, aquí estoy para contestarte. Únete, que no te vas a arrepentir. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta experiencia, a este intercambio de podcast, donde Carla está trabajando en vivir en armonía, un tema muy interesante, y yo estaré compartiendo con ustedes sobre cómo podemos construir. Lograr y tener una sana autoestima. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero contarte esta historia de Rosa María Roe llamada La Rosa Blanca. En un jardín de matorrales entre hierbas y maleza apareció como salida de la nada una rosa blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse. Por eso no sabía lo bonita que era. Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección. Su perfume. La suavidad de sus pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenía elogios hacia ella. Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su aroma y elegancia. Un día de mucho sol y calor, una joven paseaba por el jardín, pensando cuántas cosas bonitas nos regala la madre tierra. Cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín que empezaba a marchitarse. Hace días que no llueve, pensó. Si se queda aquí mañana, ya estará mustia. La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. Y así lo hizo. Con todo su amor, puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de colores y lo acercó a la ventana. La dejaré aquí, pensó, porque así le llegará la luz del sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer. Esta soy yo, pensó. Poco a poco, sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol. Y así, lentamente fue recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida, vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor y pensó. Vaya, hasta ahora no me había dado cuenta de quién era. ¿Cómo he podido estar tan ciega? Y ese día la rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza, sin mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad. ¿Sabes tú quién eres en realidad? ¿Te has mirado? ¿Te estás mirando al espejo? ¿Te conoces y sabes quién eres? Y luego de, de compartir esta historia, de la cual no voy a explicar el mensaje porque te va a tocar a ti de una manera diferente, pero de la cual quiero que reflexiones y que identifiques. Si tú hoy eres esa rosa blanca que primero no se ve, no se reconoce, no sabe lo maravilloso, maravillosa, extraordinaria que es. Y tal vez llegó el momento de hacer un cambio en eso. Vamos a estar hablando ahora en nuestro tema de hoy: ¿cómo puedes construir una sana autoestima? Y tal vez te preguntas, ¿y por qué se habla tanto de la autoestima? ¿Por qué es importante la autoestima? La autoestima es importante porque está presente algo en todo lo que tú haces, en todo lo que hacemos. Tú podrías comparar la autoestima con ese ingrediente secreto que le, haya, que le añade un chef a todos sus platos, o ese suplemento o vitamina que toman todos los atletas antes de hacer deporte. A sí mismo, como está presente ese ingrediente, esas vitaminas, la autoestima está presente en todas nuestras acciones y decisiones. Auto significa por sí mismo y estima viene del latín que significa evaluar, valorar. Por lo tanto, la autoestima se refiere a la valoración que te das a ti misma y a ti mismo. Y recuerda la historia de la flor. ¿Qué valoración se daba la flor al principio, mientras estaba en ese jardín tan hermoso? ¿Qué valoración se dio después, cuando llegó a la casa de la joven y pudo verse reflejada? ¿Qué valoración se daba? Tener una sana autoestima es necesario para cualquier persona, ya que gracias a ella asumimos y vivimos la vida con mayor seguridad, con mayor confianza. Y esto a la larga va a permitir que tú puedas lograr tus sueños, tus metas, tus propósitos y tus deseos. Pero, ¿qué pasa? Que la autoestima puede condicionar la manera en cómo tú te trates a ti y cómo tú trates a los demás. Si tú no te valoras, si tú no reconoces tus talentos y habilidades, será probable que no tengas una buena relación contigo. Y en consecuencia, no vas a tener una buena relación con las personas que están cerca de ti. Incluso podrás relacionarte con las personas que estén a tu alrededor pensando que no eres digna, que no eres digno, que no estás a la altura o que eres una persona inferior. Una persona con baja autoestima entiende que no vale nada, que no tiene talentos, que no se establece metas, que no tiene propósitos. Y muchas veces es lamentable, pero se queda postrada en una zona de confort donde es incapaz de salir y hacer lo que verdaderamente le hace feliz y lo que le gusta. Entonces, ¿cómo puedes tú identificar si tu autoestima es baja? Hay algunas señales que te puedan indicar hoy que tal vez eres una persona que no te está valorando. Estimando y amando. Número uno, si sueles conformarte con todo lo que pasa a tu alrededor y piensas que no eres capaz de luchar por tus sueños. Segundo, si constantemente experimentas inseguridades, miedos, inseguridades y miedos que te paralizan y no te dejan ir más allá. Buscas constantemente la aprobación de los demás, es decir, que tú actúas Piensas y haces las cosas que tú entiendes que los demás aprobarían de ti, quieren de ti y no necesariamente lo que a ti te hace feliz. Vives en la culpa, te puedes auto-irrespetar y hasta desvalorizar. Eres poco flexible contigo e incluso puedes llegar a tratar mal a las personas que te rodean para sentirte más valiosa o más valioso. Y tener más poder. Y todo esto se traduce en inseguridad. Ahora, la otra cara de la moneda sería tener una sana autoestima. Y tal vez te preguntes: ¿y qué es esto? ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Con qué se come una sana autoestima? Significa en que tú confías en quién eres, en que tú confías en tus recursos, en tus capacidades, en todo lo que tú eres capaz de hacer, pensar y sentir. Significa que tú te relacionas con las personas, con el mundo, con tu pareja, con tu familia, con tus padres, de una manera sana, aportando soluciones, ideas, incluso provocando cambios positivos en quienes te rodean. una persona con sana autoestima no le hace falta esconderse detrás de la timidez, del egocentrismo. No se cree mejor que los demás ni tampoco está todo el tiempo compitiendo. Es una persona que vive, experimenta y conoce sus sentimientos, reconoce sus errores y aprende de ellos. Pero también es una persona que se caracteriza por ser generosa, generoso, amorosa y también porque le importan los demás y busca también ayudar a los demás. Entonces llega el momento de preguntarse, después de todo lo que nos has compartido, Jamie, ¿cómo puedo yo comenzar a trabajar o seguir trabajando, porque puede ser que ya lo estás haciendo, para construir una sana autoestima o para mantener la sana autoestima que, que ya tengo? O porque tal vez hoy puedo identificar que no tengo una buena autoestima, que me siento inferior, que me siento incapaz, que no soy. Capaz de verme al espejo y ver lo maravilloso que soy, cómo podemos hacer, lograr tener una sana autoestima. Así que voy a com compartir contigo algunas recomendaciones, algunas estrategias para que puedas hacerlo. Número uno, conociéndote. Si tú no te conoces, no te puedes querer. Si tú no sabes quién eres, lo que te gusta, lo que no te gusta, Los límites que pones, los límites que no pones. Si tú no sabes absolutamente nada de ti, ¿cómo te vas a valorar? ¿Cómo te vas a querer? Es importante que tú sepas todo: tus virtudes, tus defectos, tus habilidades, tus capacidades, tus compromisos, tus responsabilidades. Y también aquí es importante algo: si tú no te conoces a ti, ¿cómo tú vas a hacer entonces también para conocer a las demás personas a quienes te rodean y para poder relacionarte con ellos? Segundo, concentrándote en tus virtudes. Todos tenemos virtudes y también defectos. Lo que pasa es que las personas seguras de sí se enfocan en sus virtudes por completo, dejando en segundo plano sus defectos. Eso no quiere decir que tú no tienes en cuenta tus defectos. Sí, tú los tienes en cuenta, tú sabes que están ahí. Y tú trabajas para ir cambiando, para, dan, para dar pequeños pasos. Ahora tú no te enfocas solamente en pensar en lo que está mal y en lo que tienes que cambiar. Tú te enfocas en tus virtudes y desde tus virtudes trabajas tus defectos. Los pensamientos son como una bola de nieve que se va haciendo más grande, más grande y más grande. Por eso, si tú te centras solo en tus defectos, va a crecer la inseguridad, va a crecer el malestar. Va a crecer la autocrítica, va a crecer incluso el autocastigo. Ahora, si tú te enfocas en tus virtudes y se hace como una bola de nieve que va creciendo y creciendo, asimismo va a crecer tu seguridad y tu autoestima. Número tres, herramienta número tres, controlando tus pensamientos. Las personas que tienen la autoestima baja tienden a dar rienda suelta a pensamientos negativos sobre su persona. Se desvalorizan, p i e n s a que son pocos capaces, que los demás son mejores. Y mira, cada persona tiene que respetarse y tratarse con amor, con respeto, con cariño, ya que si no, va a ser imposible que su autoestima mejore. Pero también, si tú no te amas, si tú no te quieres, ¿cómo van a ser tus relaciones con otras personas? Entonces es importante comenzar a trabajar en cambiar tus hábitos de pensamiento, en que tú identifiques cuál es el diálogo que tú tienes contigo. Ese diálogo es siempre decirte cosas negativas, palabras hirientes. Entonces hay que comenzar a cambiar ese hábito de decirte esas cosas y sustituir esas palabras por palabras más positivas y más halagadoras. No es lo mismo que tú. Hayas tenido una situación donde te hayas equivocado y tú te autorreproches diciéndote todo tipo de palabras negativas, aunque, aunque tú te digas a ti mismo: Bueno, me siento muy triste, me siento muy mal, me acabo de equivocar porque no estuvo bien esto que le dije a esta persona. l o reconozco y ahora voy a hacer todo para poder arreglar. Resarcir esas palabras, ese maltrato que tuve hacia esa persona. Tengo que trabajar para cambiar esto que ha pasado. Lo, lo reconozco y lo voy a hacer. Son cosas diferentes. Entonces, ese es el punto donde tú necesitas cambiar y hacer efectivo ese cambio de hábito. Pensamientos que. Que te ayuden a construir, a cambiar cosas, a dar pasos más positivos y dejar de lado esos pensamientos que no te ayudan y que no contribuyen en nada. Seguimos, número cuatro, eliminando las etiquetas. Yo soy irresponsable, yo soy aburrida, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy incapaz, yo soy una mala persona. Esas etiquetas no te ayudan ni te favorecen en nada. ¿Por qué? Porque si tú te quedas pensando todo el tiempo en que tú eres mala, que no haces cosas buenas o que nadie te quiere, te quedaste ahí en, el, en la etiqueta de que eres mala. Por lo tanto, tú nunca vas a hacer algo diferente. Vas a hacer lo que tú entiendes que hacen las personas que son malas y no entiendes que puedas hacer otras cosas. Y aquí es importante que tú sepas algo. Tu valor como ser humano no depende de nada exterior. No depende de tu puesto de trabajo. No depende de todo lo que tú poseas. No depende de que tú tengas un carro o una casa. No depende de que tú tengas pareja. De que, de que tengas la mejor familia una familia perfecta. Tu persona y quien tú eres no depende en nada con lo que tú tengas o no tengas. Date valor por quien eres, por tu forma de ver la vida, por tus experiencias, por tu trato con los demás, por los valores, las habilidades, las capacidades y todo lo que tú posees. Número cinco, responsabilizándote por ti. Esto quiere decir dejar de echarle la culpa a los demás de las inseguridades y problemas que tienes y asumir tus propias responsabilidades. Cuando tú echas la culpa fuera de ti, tú estás evadiendo la responsabilidad. Ahora, cuando tú la asumes, tú estás tomando el timón de tu propio barco, es decir, de tu propia vida. Número seis, viviendo el presente. Focaliza tu atención en disfrutar y vivir el ahora, el presente, lo que te está pasando ahorita. Porque no te va a servir de nada que te quedes anclado pensando en el pasado, en lo que pasó, en lo que pasó y en lo que pasó. No va a pasar nada. Ya lo que pasó, pasó y se quedó atrás. Número siete, Reconociendo tus capacidades. Deja de magnificar y de engrandecer tus errores y desaciertos y comienza a recordar y tener presente los logros que son parte de ti y que tú has logrado. Y por último, y no menos importante, saliendo de tu zona de confort. Para lograr lo que quieres, es necesario salir de esa zona de comodidad, de lo que te hace sentir segura o entre comillas, esa seguridad entre comillas, y que tú puedas tomar nuevos riesgos y enfrentarte a cosas totalmente nuevas y diferentes. ¿Te animas tú hoy? A comenzar a trabajar en construir una sana autoestima. Y así hemos llegado al final de este tema y quiero dejarte con, con esta reflexión. Cada persona es única, es diferente. Es irrepetible. Por eso yo quiero invitarte hoy a que tú puedas tener un encuentro personal contigo donde reconozcas lo valiosa, lo valioso que eres, donde hagas compromiso para dejar de compararte con los demás y te e n f o q u e s más en tu vida. En tus sueños y en tus experiencias. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por escucharme y por esta oportunidad de hoy poder compartir contigo este tema que para mí ha sido un grandísimo honor estar como anfitriona en este maravilloso podcast Apuesta por ti. Recuerda que nunca es tarde. Para empezar a cambiar tu vida. Te saluda Jamie Febles de Vivir en a r m o n í a y nos vemos en una próxima con Carla. Gracias.